En la década del 40 existían guapos. En los 70 los machos. Y en los 90 los machotes. Leader Music presenta el primer trabajo de Los machotes. Jorge, Leo, Cristian, Ciro, Juan Pablo, Roberto y Walter. Ellos son los machotes. Machotes, un sentimiento Ni Tarzán y Hércules tienen la fuerza que Machotes tiene en su música Perdóname, perdóname tú a mí. Ya no quiero verte más No puede ser así pues Me has fallado, me has decepcionado Amistad sincera de mi parte. Me duele tanto ahora recordarte que te marche. En todas partes hay hombres, unos ejecutivos, otros intelectuales, la mayoría empleados. Pero hay un grupo de machotes que hacen música en cassettes y compactos. Machotes es una pasión.